Buenos días Karina, ¿cómo estás? Bueno, comentame un poco eh, estas últimas novedades. Hola, buenos días Sofía. Bueno, sí, las la últimas novedades son eh, que me reuní con ella, me recibió, bueno, me dijo que estaba eh, al tanto, eh, le pedimos eh, el nuevo rastrillaje, eh, que nos vuelva a acompañar con los rastrillajes, eh, con la búsqueda con eh, todo lo que necesitamos, todas las herramientas que necesitamos Eh, bueno, yo dijo que sí, está a disposición, que no había problema. Eh, después me reuní con Chirino también, me dijo lo mismo, que sí, que, que no había problema, que íbamos a seguir la causa, porque yo le dije que queríamos que siguiéramos el astrellaje, que no quede así la nada. Así que me dijo que sí, que está que no había problema, que íbamos a seguir. Y bueno, y, a, y ayer a la mañana tuvimos una reunión, que me llamó de la comisaría 38... el subcomisario Burra que teníamos que reunirnos con la, eh, creo que Molinari, la chica, así que con, eh, con mis hijos fuimos a la comisaría, bueno, y ahí eh, nos pusimos a plantear dónde podemos ir a rastrillar, en qué lugares nos han faltado, que, en lugares que no habíamos podido entrar, así que bueno, eso es bueno porque volvimos de vuelta Eh, a rastrillar, vamos a empezar a rastrillar así que el sábado, este sábado los vamos a reunir para ir hasta lo que es la parte de la cuchilla bien ¿es un lugar que ustedes ya habían podido rastrillar o es la primera vez que se pueden acercar? Eh, bueno, los anteriores sí, pero hay otros sectores que no hemos podido entrar, o sea que es también la parte de la cuchilla pero en otros campos, así que vamos a pedir permiso y van a pedir ellos permiso para que nosotros podamos entrar los familiares, obvio eh, eh, ya, o sea, no es que buscar con con gente porque se nos hace más difícil en cambio con los familiares de de Alberto sí bien es la primera vez que ustedes tienen comunicación ahí con alguien del ministerio como para poder eh, ver cómo continúa el, la búsqueda no o, o ya han tenido en otro caso ya casi cumpliéndose dos meses no de la desaparición de su esposo Eh, la primera vez fue que yo me comuniqué con ella nomás, que fue por teléfono, era para pedir que me ayudara para seguir con, con la búsqueda de, de Alberto. Eh, después, ahora esta fue la segunda vez. Bien, eh, hace no tanto tiempo ustedes cuando se cumplió un mes estaban realizando un, una recaudación no, entre familiares y amigos para poder dar con una recompensa para si alguien tiene algún dato preciso de lo que le puede haber pasado eh, a su esposo, ¿pudieron hablar algo de, de sacar alguna desde el ministerio, no, alguna recompensa? Eh, sí, eso también le comenté a la ministra me dijo que sí, que nosotros no tenemos que poner nada, que ellos van a ser eh, no, ella se va a encargar de eso así que en ese sentido ella dijo que sí, que no que ella se va a encargar de hablar, de llamar y nos va a comunicar. Bueno, me imagino que más allá de que todavía no se sigue buscando y que todavía está el pésame porque bueno, uno está a la espera no de que algo se pueda encontrar esto es por lo menos una buena noticia de saber de que desde el organismo que tiene que actuar están están actuando Sí, eh, ahora bueno eh, estamos más eh, tranquilos en el sentido de que podemos seguir rastrillando, que que esto no va a quedar en la nada porque hay que seguir buscándolo. Eh, como siempre digo, no puede ser que una ciudad tan chica desaparezca eh, en tan, de un día para otro porque de esa última llamada que yo tuve con él eh, no se supo más nada. Así que, eh, bueno, eh, estamos en la expectativa de, de seguir con esto, de rastrillaje y, bueno, tener algo positivo, ¿no?, bien entonces eh, reiteramos este sábado van a estar saliendo ustedes por supuesto familiares amigos en conjunto con, con agentes de la policía en este caso sí vamos a salir con la policía y vamos a salir lo que los familiares nomás de eh, de Holman bueno muchísimas gracias entonces Karinas por bueno traernos estas estas nuevas novedades en el caso esperemos de que de alguna forma se pueda resolver qué es lo que pasó no con con su esposo. cosas sí la verdad es que esperemos que tengamos Eh, resultados positivos, y bueno, y si en caso hay que seguir buscando, eh, de otra manera hay que seguir buscándolo, ¿no? Por supuesto queda abierta también a todas las personas que están escuchando, ¿no? Que si alguien conoce, sabe o escuchó algo de lo que puede haber pasado, se comuniquen. Sí, bueno, eso también siempre le recalco a la gente que si alguien sepa algo, si lo vio o si algún lo ha visto y han, no han querido decir, oh, eh, por favor, eh, llamar al 911, sino a mi número de teléfono, 02920 47 64 23, que es mi número, que por favor eh, avisen si vio algo o oh, es algo importante. Estamos estamos esperando, hay una familia esperándolo, así que... este. Yo le agradecería mucho si nos darían una información, ¿no? Muchísimas gracias, Karina, entonces. Bueno, gracias a ustedes. Bien, ahí la teníamos entonces, Karina Álvarez.